Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? saludo buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos quedamos los próximos minutos hablando de varios asuntos relacionados con el deporte local. En principio, hoy queremos hablar del tercer torneo de tenis de primavera que se disputaba eh, o se ha estado disputando durante todo este mes de, de junio y parte de mayo y eh, en el que, eh, bueno, que se, se cerraba el pasado lunes con la disputa de las finales en la categoría femenina, unas finales que nos dejaban como campeona absoluta, en categoría femenina, Claudia Venegas, que vencía en la final de ganadora Olga González, mientras que en la final de consolación era Natalia Chacón la que se imponía a Rocío Macías. Casi una trentena de tenistas se han dado cita en este en esta tercera edición del torneo de tenis de primavera, que ha contado con tres categorías. La categoría absoluta, en la que fue José Manuel Salguero Díaz el que se llevó Eh, la victoria final, tras superar en el último partido la finalísima a Jorge Caro por un 6'4 y 6'3, eh, mientras que en la de consolación Jairo González es, vencía a Rafael Montes por un 6'4 y 6'0. En categoría infantil, en, la, en el cuadro principal Juan Francisco Villalba eh, ganaba a Manuel Angulo por 6'4 y 7'6, eh, mientras que en la eh, final de consolación ...del cuadro de consolación infantil... ...de nuevo Natalia Chacón... Eh, ...campeona de consolación en categoría femenina... ...vencía a Jorge de la Cruz por un 0-6 y un 1-6... ...satisfacción general por el desarrollo de un torneo... ...ya decimos que ha contado finalmente con esa alta participación... ...casi una treintena de tenistas... ...y que por primera vez ha podido contar con una categoría exclusivamente eh, femenina... ...además de eso, hoy también vamos a hablar de atletismo... y ayer tuvimos la ocasión de repasar lo que ha sido la temporada... ...deportiva con el lubriqueño Francisco Javier en Moreno, hoy lo vamos a hacer con otro, Juan María Ordóñez, componente de las nutrias pantaneras que ha brillado en este curso a un gran nivel y que cerraba su temporada también el pasado sábado en, con su participación en la novena carrera popular de los Toruños, la Algaida, en el puerto de Santa María... Eh, ...Juan María Ordóñez conseguía la decimotercera posición de la general... ...y la primera de la categoría, categoría señora... ...pero lo más importante de todo es que bajaba en casi tres minutos... ...el tiempo que marcó el año pasado... ...esto no puedes dar una idea... ...pues del pro, de la progresión que ha tenido de un año acá... ...el atleta briqueño que en todas las pruebas en las que ha participado... ...y que no han sido pocas... ...ha logrado terminar en los puestos de cabeza... ...en, en las distintas carreras, todas ellas... De, de asfalto. Y también queremos hablar de ciclismo, porque el pasado fin de semana se disputaron dos pruebas interesantes. La primera de ellas, el tercer rally Ciudad de Baza, última prueba de la Copa de Andalucía de Rally BTT, en la que Jorge López Janeiro terminaba en tercera posición de la prueba, en Master 40, y, y con ese resultado pues terminaba como subcampeón. Eh, ...de la Copa Andaluza... su campeón por detrás del... Eh, ...Arcense José María Fernández... ...a 50 puntos ha estado Jorge lopejaneiro ...y por detrás a distancia... ...a 55... Eh, ...Roberto Carlos Pérez... ...a 55 de Lubriqueño... ...no de, del Arcense... ...ahora toca... Eh, ...prepararse para un mes de julio intenso... ...donde va a estar en la Alps Epic... ...la prueba por etapas... ...de BTT que se desarrolla en los Alpes... ...va a participar en el Mundial... BTT Máster de Balnor en Andorra el 17 de julio y el 21 en el Campeonato de España de Rally BTT que va a tener lugar también en Madrid. Y por otro lado también vamos a hablar de la cuarta carrera Guillermo Carrasco en Lora del Río, puntual para el ranking andaluz de ciclismo en ruta. De nuevo Rafa Rincón terminaba eh, subiéndose al podio en Máster 40, segundo clasificado eh, en una prueba de en la que pues vuelve a sumar puntos afianzarse en el rally eh, en el ranking, perdón, amplía su diferencia con respecto al segundo eh, clasificado. También eh, estuvieron presentes Paco Benítez eh, y y José Miguel Bueno en Máster 50 y Máster 30 respectivamente y ambas pruebas se eh, terminaron decidiendo ...al Spring, en Master 30 no, solo hubo un escapado, el resto del podio se repartió al Spring... ...donde entró José Miguel Bueno, en Master 50 sí se decidieron las tres posiciones... ...en un último sprint final de un pequeño eh, grupo de, de ciclistas eh, que llegaron pues, eh, a la línea eh, o a la parte final... ...un grupo de seis, eh, de seis ciclistas Master 50... ...solo recuerda que esta noche a partir de las 10... ...tenemos la final del trofeo Ignacio Peralta... ...entre Estudiantes y Pinturas Fefi y, y qué de qué ...y poco más, nos vamos unos minutos a publicidad... ...y volvemos en unos instantes. Día de brique en el Parque Acuático Acuópolis... ...el sábado 7 de julio, la Delegación de Juventud... ...te invita a disfrutar de un día en el Parque Acuático Sevillano Acuópolis...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 tu futur has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 la web ubricarmotos.com Ubricar, la mayor garantía, nuestros clientes. 5 y 51 minutos de la tarde, vamos a entrar hoy ya inmediatamente en materia y vamos a comenzar eh, hablando de eh, atletismo, en este caso... Vamos, eh, tal como hicimos ayer con Francisco Javier Jaime Moreno, hoy lo vamos a hacer con Juan María Ordóñez, un corredor ubriqueño, componente de las nutrias pantaneras, que el pasado sábado también participaba en la última prueba de su temporada, en la novena carrera popular de los Toruños, la Algaida, en el puerto de Santa María. Una ocasión buena, por lo tanto, para repasar lo que ha sido este curso con el corredor ubriqueño, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan María, buenas tardes. Buenas tardes, Edu. Como decimos, el, el sábado participabas en esa novena carrera de los, de los Toluño a la Algaida, eh, última cita para ti de la temporada, y vaya, lo, lo has terminado a lo grande, con una decimotercera posición de la general y la primera en esa categoría, señor. ¿A ¿Ah, qué tal? ¿Qué sensaciones te, te traíste el, del el puerto? Bueno, pues la verdad que, que contento con el final de temporada, porque, hombre, venía la temporada ya muchos kilómetros, ya casi que cansado, Uh -huh. y, y claro, la última carrera y también esta de los churuñes era una carrera peculiar porque no es las típicas populares por afarto que, que suelo correr, era algo diferente, era como un tipo cross, uh -huh. era digamos que carril, entonces claro, o se hacía como algo más dura de lo normal, ¿sabes? Uh -huh. Pero eh, sobre todo la, las buenas sensaciones con las que acabas es que en comparación con el año pasado has rebajado tu tiempo en casi tres minutos, ¿no? los que Eh, han estado hemos estado en el, en el mundillo, sabemos lo que supone en, en carreras tan cortas eh, de, de uno de, del kilometraje de esta, el bajar de un año para otro tres, tres minutos, ¿tú cómo te lo explicas? Pues hombre, la verdad que como en todo lo deporte, es, uh, aquí esto es constancia, trabajo y, y no, hay, no hay truco, ¿sabes? Trabajo constante, diario, como te he dicho, y ...y ya está... No hay, ...no hay más trucos... ...además ha sido... ...ha sido una, una muy buena temporada... ...en la que ha subido un escaloncito... ...con respecto al año pasado... ...te hemos eh, visto... ...porque te has movido siempre... ...entre los puestos de... ...de arriba... ...en las pruebas en las que... ...en las que has participado ¿no? Pues sí... ...la verdad que hombre... ...me, me he encontrado bien... si sí, una temporada... ...como te he dicho antes... ...larga... ...porque empecé en septiembre... ...y he intentado correr... ...las carreras que mejor se me dan... Las, ...las más cortitas las más explosivas y, uh -huh. hombre, empecé con un entrenador, que eh, aquí está la cuestión, digamos, del año pasado este, que yo Ajá. siempre entrenaba, digamos, a mi manera, ¿sabes? Por internet miraba los entrenamientos y... Por sensaciones, entonces, ¿sí? ¿no? Exactamente, por sensaciones. Decidí de un pasito más y probar a ver qué tal me iba con un entrenador el año pasado a principio de temporada y, bueno, a la vista está, que ha sido una temporada muy, muy buena personalmente, porque todas la la vitancia bajado las marcas. Uh -huh. bastante, ¿sabes? Lo, lo importante que es eh, digamos seguir un, un camino, ¿no? Eh, correcto a la hora de, de prepararse o lo que es lo mismo ¿eh? tenés a alguien a alguien que, que te vaya que marcando, el tema, imagino, que te vaya pero, guiando, ¿eh? sí, sí, sí, sí, Es muy es muy es muy diferente porque tú por tu cuenta puedes coger pues decir, mire, pues hoy tengo ganas, por ejemplo, de hacer un rodaje, hoy tengo ganas de hacer serie. Pero claro, tú cuando empieza la semana, si tienes alguien que te vaya planificando desde el lunes toda la semana entera, sabes qué es lo que te toca, sabes qué es lo que para preparar cada competición, entonces es un puntito más que te da te da eso, ¿sabes? a la hora de la competición. Oye, Juan María, eh, has llevado un ritmo muy regular de, eh, compitiendo y, y, y bueno, no sé si todos los fines de semana, pero la mayoría ha estado eh, vestido de corto, ¿no? Sí, empecé, como te he dicho antes, en, en septiembre, así. empecé la primera a irse en Borno... ¿no? ...y habré hecho hasta final de año, hasta diciembre, he hecho alrededor de 6 o 7 competiciones... Uh -huh. eh, ...y digamos el objetivo principal era la media maratón de Sevilla, que uh -huh. hice este año... ...que nunca la había hecho, nunca había estado, y ese era el principal objetivo... ...y claro, todas las carreras que he hecho antes han sido en preparación a esa carrera... Uh -huh. ...entonces la verdad es que me fue muy bien... Acabé muy contento, muy contento, porque no esperaba, no esperaba el tiempo que hice, ni entrar como entré, hice uh -huh. o sea, una, una hora veintiuno, uh -huh. sí, sí. eh, y tenía, el nunca había estado en Sevilla, pero en otra medio maratón que corrí el año anterior, hice uh -huh. casi diez minutos más. O sea, he bajado en un año diez minutos, en, en por ejemplo, en la distancia de media maratón. Uh -huh. Más de medio, estamos hablando de casi medio minuto por kilómetro, ¿no? Por el kilómetro. Que se hice bien pronto. Sí, uh -huh. sí, sí. Y yo te digo, también entré en la carrera de Sevilla, la media eran 11.000 participantes, uh -huh. entré también entre los 200 primeros, que hombre, más que nada te va a ese puntito de si sí, os estoy haciendo más o menos bien las cosas, ¿sabes? Uh -huh. 11.000 participantes en esa media de Sevilla, en 21 kilómetros, pero también me quedo ya asombrado por la, la prueba, por ejemplo, la que corriste en San Fernando, Eh, la de la, Páez, ¿no? uh -huh, la del homenaje a, a, a, sí. al Carmona Paez, que son sí. poco más de 10 kilómetros, y la que participaron uh -huh. 3.000 corredores. No sé cómo sí. cómo mmm, se desenvuelve uno ¿no? eh, con esos números, porque será hasta difícil correr los primeros kilómetros, ¿no? Pues sí, la verdad, lo principal que está en esas carreras es colocar talante porque como te coloque digamos en la mitad o un poquito más atrás el pelotón te coge. Entonces, siempre hay gente que se pone adelante y a lo mejor no va a un ritmo fuerte, entonces mm -hmm. te sorprende a la hora de de salir. Entonces, siempre claro, me colocaba adelante y salía en los primeros compases con los digamos con los dos tres grupos de cabeza y ahí voy ya tirando. La carmo, la carrera de Carmona para en San Fernando es una carrera peculiar porque mmm, empieza muy fuerte, muy en plano, en asfalto Y claro, empiezas 5 o 6 kilómetros muy fuerte y de momento en los 3 últimos kilómetros más o menos, había una subida muy grande de un par de kilómetros y medio, dos kilómetros, sí. con adoquines. Entonces Ajá. claro, viene con 5 o 6 kilómetros muy fuerte al hacer cambio de ritmo en la cuesta, te te parte completamente, ¿sabes? Ajá. Así la carrera, vamos, acabó mucha gente tocada con eh, la carrera hecha. Sí. Bueno, eh, no sé si me la has contestado antes, con la de Sevilla-Los Palacios, pero ¿hay alguna carrera con la que te quedas en este curso por lo bien que te salió, por las buenas sensaciones que te dejó? Sí, pues me quedo con dos, con dos competiciones este año. Como te he comentado antes, la, la media de Sevilla, uh -huh. que al bajar casi diez minutos el tiempo mío de media maratón, me, me acabé muy satisfecho. Y también la marca, la marca en, diez mil, o sea, en diez kilómetros que que he hecho este año, uh -huh. han sido treinta y cincuenta, Uh -huh. eh, en Jerez, este año, y, vamos, he hecho dos o tres intentos de, de mejorarle y no he podido, <ríe> esta semana atrás, ¿sabes? Uh -huh. Pero, vamos, con eso, me quedo con esas dos. Eh, ahora mismo, eh, Juan María Eres, eh, podríamos considerarte como una rara avis en, en las núcleas pantaneras, donde parece que, que la montaña se ha impuesto al asfalto. Sí, mm, la montaña, la verdad, hombre, es que hay mucha gente que está corriendo ahora por montañas, uh -huh. que todos conocemos, estamos aquí entre dos parques espectaculares y, hombre, la gente le gusta estar la montaña, si no en uno en otro, y, y es normal, hombre, que haya gente que le guste la carrera, la cosa es también que, que corre también gente por afarto, hombre, que la verdad que es un mundo muy bonito el atletismo y, y muchas veces, pues, nos gustaría que hubiera más gente aquí en Ubrí, que, ...que le diera por hacerletismo y correr por afarto. Uh -huh. Yo lo digo porque en parte eh, lo echo de menos, sabe Yo recuerdo los sí. primeros años que estuve aquí en la emisora... Eh, ...lo que es en, en carreras populares, las nutrias pantaneras... ...movían mucha gente a la hora de participar... Y, ...y ahora no sé si en muchas pruebas incluso te debes... ...debes de haber sido el único briqueño y pruebas cercanas, ¿no? Sí, este año en, en, en varias he sido el único briqueño... ...porque la verdad que aquí los que corremos somos muy pocos, afarto... como uh -huh. vamos Con, con el dedo en la mano y te sobran dos, <risa> somos los que corremos, ¿sabes? Y entonces, claro, arco, no, hemos coincidido en algunas, las más, digamos, importantes hemos coincidido, pero en otras no, en otras he llegado solo y, y no he visto a más nadie, ¿sabes? Uh -huh. Verdad que la mayoría, digamos, de la gente se ha dejado en Buir, por, también por esa moda de, de las carreras por montaña. ¿A ti qué es lo que te atrae de del de, de, de, digamos de lo que es el puro atletismo las carreras por asfalto, cuando la mayoría tira... ...ahora para esa moda de la montaña? A mí lo que lo que más me gusta de, de este mundo del atletismo... ...es el el correr fuerte, un ritmo muy alto durante mucho tiempo... ...que también se corre en montaña muy fuerte... Uh -huh. ...pero claro, a, a la vez cuesta subir de niveles, bajadas... ...no es un ritmo muy fuerte y constante, sabe Es, es diferente, entonces... Me gusta, tan, me gusta eso, el, el correr, por ejemplo, un 10.000, intentar ir a 3.40 o 3.38 y siempre hace ese ritmo fuerte intentar hacerlo todos los kilómetros a ese mismo ritmo. Claro, ¿sabes? porque en, en, en estas pruebas que estamos nosotros comentando es robarle segundos al minuto, segundo al crono, minutos, al crono y, sí. y podemos asegurar que eso no es nada fácil, que un, bajar sí, sí. Un, un segundo por kilómetro, ¡guau! Eh, parece una parece una, sí. una cosa fácil O una un, un segundo Dos segundos Tres segundos eh, Para cuando uno ya Ha conseguido Digamos más o menos Su tope marca. Su claro, marca Claro, claro Que siempre es parece mejorable no. Claro Pues sí Parece que no Pero hay gente Por ejemplo Que te preguntan ¿Qué va a correr Este fin de semana? Le dices Tengo un 10.000 Ya, 10, ah, 10 kilómetros Eso es poco Eso, eso para ti en nada Sí, en nada A 10 kilómetros Se hacen Pero la cosa es hacerlo A, a un ritmo harto, harto ¿Sabes? O sea, ahí está la cosa Ajá uh -huh. Que, que la verdad que, hombre, que cuesta cuando... y, y también eh, los entrenamientos que tienes que hacer y las pilas de serie que tienes que hacer en pista y entrenamiento, entrenamiento para llegar a, a ese ritmo tan alto, ¿sabes? Uh -huh. Son esfuerzos concentrados en, en muy poca distancia muy poca, y ya decimos, en lucha contra, contra el crono ahí, pues en cuanto a rivales, bueno, cada uno se conoce a sí mismo y sabe cuáles son sus limitaciones, ¿no? Eh, sí, sí. Digamos que son carreras, lo que se ha considerado siempre carrera lo más parecido al atletismo profesional que vemos eh, en las Olimpiadas, en los Mundiales, pues sin duda es esto, eh, pues, sí. no hay nada más que se le acerque Oye, la mayoría de las pruebas que, que has realizado, como tú comentabas, son de distancia en torno a, lo, a los 10 kilómetros, kilómetros arriba, kilómetros eh, abajo Eh, también has, uh, has realizado la distancia de la media maratón eh, ¿Piensas algún día afrontar una maratón? Pues ahora mismo a primera vista no Porque maratón es, es algo que veo muy lejano En uh -huh. el sentido de que mm, es una carrera que tienes que estar Para mí muy preparado Porque a mí el día que haga maratón me gustaría hacer una buena marca Entonces ahora mismo no me veo, soy muy joven, comprende uh -huh. eso? Sí, sí, Prefiero sí. Prefiero ahora mismo explotarme en, en velocidad y en lo que puedan pruebas cortas, y ya cuando ya tengo un poco más de fondo, pues decir pues voy a darse harto al maratón, a ver qué tal, ¿sabes? Uh -huh. Ahora mismo, no a priori, no es una de mis prioridades, uh -huh. el maratón. Claro, porque eh, digamos que tú vas pasito a pasito, ¿no? Pasito a pasito, exactamente. Uh -huh. Incluso este año he estado, hemos estado pensando con el entrenador y eso de, de hacer algo de pista, uh -huh probar algún provincia o algo, federarme y hacer un cinco, algún 5.000, algún 10.000, a ver a ver qué tal, a ver cómo... Porque la verdad es que me gusta mucho también las pistas, ¿sabes? Uh -huh. Los cross también, moverme por ahí. Ya cuando uno vea que ya está perdiendo velocidad, que se está poniendo más, más malote, pues <risa> intentaré pasar maratón, ¿sabes? En, en ese medio fondo porque, bueno, son pruebas más explosivas donde también la velocidad punta es muy importante, ¿no? Sí, es como sí, sí. ...digamos, en pruebas ya mucho más largas... ...donde lo que, lo que prima es el fondo... ...aquí estamos hablando de unas una distancias... Eh, ...en las que tanto la velocidad como el fondo son importantes... Eh, ...digamos que, que pruebas más completas en ese sentido, ¿no?... ...y más complicadas, claro... ...pues, eh, bueno, también... Eh, ...nosotros lo hemos comentado también eh, en multitud de ocasiones... ...cuando hemos tenido la, la ocasión de hablar con gente... ...pues muy puestas en la materia... ...que últimamente se... Y, y lo enlazo con lo que tú comentas... ...últimamente eh, la gente, la mayoría, digamos... Eh, ...la gente cuando se inicia en este deporte... ...o la mayoría del público que está un poco ya alejado... Eh, ...se deja sorprender más por la distancia... ...por los kilómetros que se hacen... ...así vemos como gente que empieza... ...pues eh, en esto del atletismo al poco tiempo ya... ...se atreve con toda una media maratón... ...que hacerse se hace... ...una media maratón, ¿no? ...pero lo importante aquí... ...la consecuencia de después también... ...son las consecuencias... De, de, ...claro, claro... ...porque es un esfuerzo intenso... ...y, y muy muy constante durante esos 21 kilómetros... ...y luego, bueno, que, que los resultados... ...y a la vista están... Eh, ...cuando se hace eh, con trabajo por detrás... Eh, se, eh, ...con sentido común, digamos, se prepara una prueba... ...los resultados llegan, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que sí... ...a mí, por ejemplo, me ha pasado... Eh, ...ya te digo, el año pasado... En la media maratón de puerto real hice una hora 32 una hora 32 y, y estaba haciendo 40 35 50 kilómetros por semana uh -huh. cuando este año lo hemos preparado a conciencia con un par de meses tres de, de entrenamiento mmm, específico para la media maratón de sevilla haciendo alrededor de 80 kilómetros 90 eh... Cuando realmente ve uno a la hora de la carrera mmm, lo que lo que es ha de una manera y otra porque yo sufrí bastante en la, en la primera media maratón que hice, uh -huh. sufrí bastante y llevaba corriendo un año, un año y poco y, y es duro, ¿eh? Es duro, si no va con, con un plan específico mmm, lo pasas mal. Y después, por ejemplo, cuando va va preparado es diferente porque llegas hasta disfrutar de la carrera claro. de que, que has pasado 15 kilómetros y vas al ritmo que tenías planteado y vas fuerte y sabes que vas a acabar bien te entra una alegría en el cuerpo tremenda ¿sabes? Uh -huh. eh, Juan María, ahora mismo ¿cuál es tu planning de, de entrenamiento semanal? o ha sido, digamos, hasta este momento pues yo entreno unos 4 o 5 veces a, a la semana uh -huh. descanso depende del tipo de competición que tenga, por ejemplo, hemos estado preparando los últimos meses hemos estado preparando los 1000 por afarto, y, y ya te digo, entrenando cuatro o cinco días a la semana, y ahora ya parar, ya como, como hemos hablado antes, parar ya, descansar un poquito de bicicleta, algo de natación, y empezar otra vez en agosto a preparar ya lo que va a ser la siguiente temporada. Uh -huh, descanso activo, que se llama? Sí, y, sí, sí. ¿Y para el próximo año ya tienes en mente algún reto, algún objetivo que te gustaría cumplir? Ya tengo prácticamente el calendario. La primera parte de, de la temporada la tengo ya medio planificada. Uh -huh. Hasta diciembre, más o menos. Tengo ahí visto la media maratón de Córdoba, uh -huh. que es en noviembre, que quiero hacerla. Me han hablado muy bien de ella, quiero quiero este año. Y la mayor de Sevilla, que esa ya no me la pierdo más. Uh -huh. <risa> Sevilla a los palacios, ¿no? No, no, no, Sevilla a Que es en febrero. Eh, esa, que en enero. En enero, eh, finales de enero, así. Entonces, eh. Esa, esa media de, de, de Sevilla Pues nada Y, y esperemos que este año cumple En 25 aniversario la carrera de tu sí, club lujo. y Claro hombre La, la a... verdad es que sí, que este año Se cumple 25 años y, y de aquí, hombre, da, da la gracia también al club Que el trabajo que hace eh, Personalmente muy bueno Por por ejemplo conmigo, ¿sabes? Que está siempre pendiente y, y, y a la carrera, ya te digo Este año es 25 aniversario uh -huh. Y y se va a hacer muchas cositas para que la gente se contenta y que se animen, se animen a preparársela y y a correr. ¿Qué qué supongo que intentarás cuadrar tu, tu calendario para que para correrla también, ¿no? Sí, no, ahí estaré seguro. Seguro, <risa> seguro, vamos. Ahí intentaré dar todo lo posible Pues nada, Juan María, que ha sido eh, un placer hablar contigo Y conocer lo que ha sido tu temporada y, y bueno, sobre todo, aprender un poco de Cómo se prepara la gente Para tener resultados tan buenos Que nada, que muchas gracias Que mucha suerte para esa próxima temporada Esperemos que se un, se suba un escaloncito más, ¿no? Pues sí, intentaremos dar un pasito más A ver uh -huh. si, si podemos batir las marcas para, para el año que viene y ya está Y muchas gracias, a ti también por por, por, por todo. Pues mira, y de que hay. muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno. Hasta luego. Novena carrera popular, los turuños, la Algaida. Victoria para Luis Manuel Quintero Monge, con un tiempo de 28 minutos 57 segundos, seguido de Mario Sánchez Utrera, 29.48, y Manuel Bejarano García de Quirós, 30.05. se fue el podio de los tres primeros clasificados. Juan María Ordoñez Fernández fue décimo tercero de la general, con 33 minutos 55 segundos, y además se llevó la victoria en la categoría señor A. Es decir, un corredor que... Eh, está empezando, eh, está ahora mismo en, en esos primeros años, está en una edad idónea para pues competir y hacer lo que está haciendo. Eh, intuimos que va a dar mucho de que hablar en los próximos años. Eh, cambiamos de deporte, vamos a hablar de, de ciclismo Tenemos que repasar lo que pasó el pasado fin de semana Y vamos a comenzar por el ciclismo en ruta Que nos encanta, que nos encanta la competición Y sobre todo este año Donde tenemos a, a los ubriqueños Paco Benítez, Rafa Rincón y al Pradense José Miguel Bueno Compitiendo a un nivel sensacional En pruebas tanto del ranking andaluz Como de la Copa de Andalucía de ciclismo en ruta Como componentes del ciclo ciclos Castillo del equipo cordobés. Pues bien, el pasado domingo se disputó en el Hora del Río la cuarta carrera Guillermo Carrasco puntuable para el ranking andaluz ...en el que destacó sobre todo esa segunda posición del lubriqueño Rafa Rincón. Estamos hablando de un circuito el que habían preparado en esta localidad sevillana... ...de unos 40 kilómetros, al que tenían que darle dos vueltas... ...tanto los Master 30 como los 40 y luego se incorporaban los Master 50. El recorrido comenzaba con una subida, un repecho de unos 10 kilómetros... ...con subida constante, eh, con falsos llanos y, y bueno pues eh, ya... En, la, en esos primeros kilómetros, en la primera vuelta, comenzaron los ataques intentos de fuga eh, que hizo que se redujera el número de efectivos de, del pelotón. Hubo una escapada de unos 10-15 corredores, entre los que estaba Rafa Rincón, pero eh, fueron neutralizados por el pelotón poco después de coronar el, el puerto. Eh, desde el puerto se volvía al pueblo, donde... ...había una meta volante, en que intentaron disputar en el primer paso unos ocho corredores... ...y uno de ellos, eh, en este caso, eh, Raúl Nieto, Luque, aprovechó la inercia, digamos, de esos ocho corredores... ...de esa lucha por la venta volante y consiguió poner distancia o, o escaparse del, del pelotón. Así llegó, eh, se completó la primera vuelta, en la segunda vuelta, en el inicio a través de la subida de 10 kilómetros... Eh, con, como decimos con Raúl Nieto Luque escapado Por detrás ya comenzaron los ataques Finalmente se quedaron cinco o 6 corredores Que lograron coger un hueco Sobre eh, un hueco importante Sobre el pelotón Colaboraron entre ellos Entre ese grupo eran 2 Master 30 salvo 2 eh, Rafa Rincón y otro Master 40 Y, y bueno pues eh, Digamos que ahí Fueron eh, colaborando Y eh, abriendo huecos en esa, ...en esa subida... ...terminando el puerto... ...el otro corredor el Master 40... ...que atiende al nombre de Antonio Ruiz Sánchez... ...se fue y logró... Eh, ...cogió distancia y logró enganchar con... ...el pelotón de Master 50... ...que se habían reincorporado después a la prueba... ...esto le permitió pues... Eh, colaborar con ellos y, y por lo menos mantener esa esa distancia. Por detrás, pues el grupo intentó reaccionar, aunque eh, pues eh, fueron estériles los esfuerzos, fue remar contra corriente, corriente porque... ...cinco corredores comparado con un pelotón... ...pues obviamente no pueden rodar a la misma velocidad... ...Rafa Rincón intentó en los últimos kilómetros... ...de hecho tiró del grupo... ...pues para mantener al menos esa segunda posición momentánea... ...y que no fueran cazados por detrás... ...así pues la victoria en Máster 40... ...era para Antonio Ruiz Sánchez... ...que terminó con un tiempo de 1 hora 58 minutos 38 segundos... ...a 1 minuto y 19 entraba Rafa Rincón... ...y a 1 minuto 40, Ángel Rubén Fernández Freixo... ...bueno, a 1 minuto 40 llegó el pelotón... ...en Máster 30, como hemos dicho... ...Raúl Nieto Luque fue el que se llevó la victoria... ...entró en solitario con un tiempo de 1 hora 57 minutos... ...45 segundos, a 2 minutos 03... ...entró el pelotón Cristian Sánchez y Saúl Pérez... ...a 2 minutos 33 lo hizo... ...el praense José Miguel Bueno Perea... ...y en Máster 50 la victoria se decidió al sprint ...un grupo de 6 de ciclistas... Eh, ...pelearon por la victoria... Eh, Juan Carlos García se llevó la, se llevó o fue el ganador con 57 minutos, 39 segundos, y a un segundo Manuel Moyano, Francisco Márquez, Salvador Benítez, José Antonio Bravo y Francisco Benítez, Paco Benítez, que fue finalmente sexto clasificado. Ya habrá que esperar hasta la próxima prueba de ranking, que no será hasta el 15 de julio en Granada. Eh, ...con estos eh, puntos que ha logrado por ejemplo Rafa Rincón... ...se consolida en la primera posición de ranking... ...abre más hueco con respecto al segundo... ...y además se pone como líder eh, del provincial de Sevilla... ...con esa segunda posición... ...y por último en lo que se refiere a ciclismo de montaña... ...pues se celebró el pasado domingo... ...el tercer Rally Ciudad de Baza... ...gran premio David Valero en Granada... Eh, ...última prueba de la Copa de Andalucía de Rally BTT... Eh, ...Victoria en Máster 40 para José María Fernández Rodríguez... ...con un tiempo de 1 hora 3 minutos 11 segundos... ...1 hora 4.2 fue empleo José Julián Barón Yuste para ser segundo... ...y 1 hora 4.47 Jorge López Janeiro para terminar en tercera posición... Eh, ...no lo pasó bien Jorge López Janeiro pero durante, durante la prueba... ...pero pudo rehacerse al final... ...y conseguir esa tercera posición de la tabla clasificatoria... ...un resultado pues que lo deja como subcampeón de la Copa... ...campeón... ...final de la Copa de de BDT Master 40... ...José María Fernández con 480 puntos... ...Jorge López Janeiro ha sido segundo con 430... ...y Roberto Carlos Pérez tercero con 375... Eh, ...se cierran por lo tanto lo que son las pruebas de la Copa de Andalucía... ...y ya eh, Jorge López Janeiro con el chip de lo que le espera... ...este mes de julio... ...del 2 al 7 de julio... ...los Alps epi junto a Manolo eh, Rojo... Del 17 de julio el Mundial BTT Master de Balnor en Andorra y el 21 de julio el Campeonato de España de Rally BTT en Madrid. a quedarnos los próximos minutos eh, hablando de tenis porque el pasado lunes se cerraba ese tercer torneo de tenis de, de primavera que organiza el club de tenis de Ubrique con la disputa de las eh, finales de la categoría femenina, tanto del cuadro principal como del cuadro de consolación. Ha habido tres categorías la primera en entrar en Liza fue la categoría infantil, luego la categoría absoluta y como decimos, esta categoría femenina ha cerrado ...lo que es el, el torneo. Para hablar sobre tenis, no solo sobre la liga, sobre este torneo de primavera... ...tenemos con nosotros al que se proclamaba campeón precisamente de la categoría absoluta... ...José Manuel Salguero. José Manuel, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? El pasado lunes, como decimos, se cerraba esa ter ese tercer torneo de tenis de, de primavera... ...con las disputas de esas finales femeninas... Y bueno y la posterior entrega de, de trofeos ¿no? de lo que ha sido el torneo cómo fueron las cosas pues bueno la verdad que lo que es el club de detenido ubrique eh, se ha quedado bastante contento con la participación con la participación de tanto de infantiles jugadores masculinos absolutos y femeninas eh, por la, con la consecuencia de que ha habido bastante inscrito eh, mm. efectuando un poco el, el tema de absoluto que ha habido 13 nada más ...absoluto masculino, perdón... ...y nada, la verdad que se han jugado mucho, muchos partidos... ...muy buenos... Y con, y con mucha expectación eh, Casi en todos los partidos había público Y con eso, mira, es algo que nos llevamos Que nos gratifica, ya que la gente parece que se mueve un poco más Por ver un poco de tenis Parece que poquito a poco va aumentando esa afición ¿no? Por el tenis, no solo, como tú comentas En la práctica, sino que también la gente se interesa pa Para ver qué es lo que ocurre por allí, ¿no? Sí, sí, y además, Uguay, que, sí además que ve, Vemos que la gente disfruta Viendo jugar a los propios jugadores de aquí del pueblo Sí mm -hmm. Eh, lo que se fueron las finales del lunes, eh, claudia Avenegas venció a Olga González en la, en la final principal, eh, vamos a empezar por esa categoría femenina porque ha sido la última eh, Digamos que con Claudio Avenegas no solo hay una buena jugadora de pádel, sino, sino que con la raqueta de tenis parece que también se envuelve bastante bien, ¿no? Sí, sí, la verdad que se le da bien también y, y son bastantes competitivas de... De todas maneras todas las jugadoras que participaron en el torneo femenino disputaron un muy bueno muy buen torneo eh, con un buen tenis de, de nivel físico también eh, y nos pensamos que al, que al principio iba a ser algo nos iba a costar algo más de trabajo reunir un, un número de jugadoras pero mm. al final se animaron y ya te digo muy contentos por, por, por la por cómo han jugado los partidos por el nivel de tenis y por, y por el nivel físico que han mostrado 88 jugadoras no es una cifra mala ni mucho menos no teniendo en cuenta Pues que va, que va Lo entre. que cuesta ¿no? que la que la mujer entre en, la, en competición Claro, también tenemos que tener en cuenta Que hay algunas jugadores que no han podido participar Por, por temas de, de exámenes O de las fechas que, que, que conlleva el hacer este torneo Entonces esperamos que para el año que viene Podamos hacer, o para este verano próximo Para este próximo verano Que, que podamos hacer otro femenino Y que se inscriban más jugadoras uh -huh. Oye José Manuel, la categoría femenina La media de, de edad es más baja que en la absoluta Porque bueno lo que es la masculina, digamos, que, que ya tenéis unos añitos lo, los participantes, ¿no? Pero sí, veo en la, en, la, en la femenina pues que, que son bastante jóvenes, ¿no? El tema de Claudia o, o por ejemplo, el, el tema de Natalia, ¿no? Que también es bastante joven, también se ha metido, a, bueno, se ha proclamado campeona de, de la final de consolación. La, la, la media es más baja, ¿no? Bueno, sí, lo que es, el, el cuadro ha sido un 50-50, por llamarlo de alguna manera. había habido uh -huh. jugadas de algo más de edad. Y, perdón, jugadoras con algo más de edad y la otra mitad del cuadro con, con de 15 a 16 años eh, son jugadoras que llevan desde pequeñas en la escuela de tenis entonces pues eh, intentando de, de llevarlas a torneitos aquí o intentando de que de ayudarles para que puedan jugar pues las hemos podido convencer y se han inscrito entonces los jugadores, la diferencia con el absoluto es que llevan mucho tiempo jugando eh, ¿Sí? tenemos la Eh, la falta de, a lo mejor, de poder competir, porque no hacemos todos los torneos que nos gustaría. Entonces, normalmente suele ser por eso. Pero okay. ya te digo, intentamos de que para el año que viene podamos tener un número más grande de inscritos femeninas. Además, supongo que tú, con una, una especial atención, porque son alumnas tuyas. Claro, ¿no? claro. Además, todas las jugadoras que han participado son alumnas. Y mm. lo que a mí... ...preferentemente me quedo bastante contento... ...muy ilusionado... ...en esa... Eh, ...hablamos de la final principal... ...como hemos dicho... ...Claudia benega ...ganó a Olga González... ...en el cuadro de consolación... ...Natalia Chacón... ...vencía a Rocío Macías... Y lo curioso es que, como tú comentabas antes, Natalia Checón se ha proclamado campeona tanto del cuadro de consolación femenino como infantil, ¿no? Sí, porque el infantil era mixto. En el infantil podían inscribirse tanto niñas como, como niños. Uh -huh. eh, era una inscripción abierta. Entonces, Natalia la verdad que ha jugado muy buenos partidos. Es su primer partido de, de, del torneo absoluto femenino. No lo pudo disputar por, porque estaba no se encontraba bien y entonces no pudo pasar ronda. Pero si no, uh -huh. seguramente fuera así un partido muy disputado contra zara Gutiérrez Y ese fue el único hándicap que tuvo, pero darle la enhorabuena a todas las jugadoras, ya te digo, tanto a las finalistas como a las participantes, por el nivel que han, que han mostrado jugando. ¿Cuál ha sido el partido más más intenso, más igualado? de Hombre, quizás el partido más intenso y más igualado ha sido el último partido la de final. la final, Claudia, contra contra Olga. Creo que se ha jugado un buen partido de nivel físico, de, de estar... Mm, fría de mente y de pensar los puntos de analizar el contrincante y de, de meter mucha bola en pista en la categoría eh, infantil también fueron ocho los, los participantes eh, como habéis comentado fue una categoría, una categoría mixta y, ¿y qué tal fue? por aquí tengo yo que es Juan Francisco Villalba Eh, se proclama campeón del cuadro principal vencía a Manuel Angulo y como hemos dicho, Natalia Chacón, a Jorge de, de la Cruz, en generales como ha ido el torneo pues muy fanático. bien también, ya te digo, muy contento también porque los niños mmm, han jugado un buen tenis eh, felicidad también tanto a juan Juanfran como a Manuel y todos los participantes Y la verdad que contentos porque esperaba un número de inscritos mayores en infantiles Lo que pasa mm. es que ha coincidido con la fecha de, de examen Entonces no han podido participar todos los que nos gustaría Pero bueno, lo tendremos en cuenta para próxima fecha y nada, a ver qué podemos hacer mm. eh, ¿Esa categoría infantil, es, queda de comprendida Pues pues a partir... Normalmente no ponemos edades en, en infantiles Porque le, la mayoría eh, la mayor edad es de 16-17 años Y después, si un niño tiene 10 años y tiene un buen nivel de tenis y quiere escribir, no lo vamos, no lo vamos a frenar porque mm -hmm. es una manera de, de ayudarlo y que, que vea que se disfruta también jugando no porque sea menor de edad o porque menor que los otros participantes tiene por qué ser un handicap sino que todos los jugadores pueden tener derecho a participar. ¿Entonces en esa media de edad en qué hasta estado? Eh, en unas 12-13 años más o menos ha la media de edad, unos mm -hmm. por otro Claro, porque yo me imagino uno 16 o 17, como uno de 10 sobre, no, claro, no es, sí, sí, sí. sí, no, de hecho no había ningún inscrito de 10 años ¿no? sí, Pero sí. que para que lo todo... sepan los próximos, que, los próximos alumnos o participantes Que, que no, es un, no es un problema uh -huh. Bueno, ¿y la absoluta qué tal? Porque finalmente ha sido la que ha contado con mayor número de participantes, 13 Pero en un, en un principio eh, parecía que podía haber una haber habido una participación mayor, ¿no? Sí, contábamos con mayor participación pero al final no ha podido ser entonces bueno habido 13 participantes eh, y la verdad que se han visto grandísimos partidos tanto en cuadro consolación como en el cuadro absoluto eh, el único problemilla y yavio que hay que había jugadores que no, jugado, no han podido jugar 100% debido a lesiones o, o mm. cosas así que no han, no han podido disfrutar de arte ni todo que a yo le gustaría mm. Como decimos, eh, 13 jugadores, bueno, ha habido desde octavos de final, ha habido una fase más, digamos, que las otras categorías, eso ya hubiera sido 16, ¿no?, para que cuadrara, claro, claro. ¿Habiste, habiste, han tenido que pasar tres de oficio, Ajá, supongo, ¿no?, en esa, like. sí. en esa primera primera fase, y la final, eh, o el torneo se decidió en una, podemos considerar una final clásica, ¿no?, Eh, en bueno, este caso tú contra, contra Jorge Caro, ¿cómo bueno, fue? Bueno, la verdad es que es nuestra primera final juntos, Jorge, ¿Ah, sí? eh, Jorge contra... Pues yo no sé por qué te he cometido en la cabeza <risa> siempre los duelos entre vosotros. No, no, porque seguramente como estamos en todos los torneos, pues... Y además somos los que más tiempo llevan jugando, pues era por eso, pero... Es la primera final que no, que nos enfrentamos. Eh, la pena, ya te digo, Jorge jugó mermado desde desde el minuto 1 porque... Venía arrastrando una, una pequeña lesión, que no lo dejó de jugar 100%, que algo así, ya te digo... Eh, Corría todas las bolas eh, Felicitarle por el torneo Caeso y, y nada, hombre que, que esperemos que la próxima vez que me pueda enfrentar con él Este al 100% Y que me gane lo que le gane yo Pero que podamos disfrutar de un buen tema sí, 6-4 y 6-3 fue el resultado sí, final Sí, sí, fue muy ajustado Además, se podía haber llevado el partido cualquiera eh, Ya te digo que no mostraba tanto la diferencia si el, el que Jorge no, había en ciertos golpes que no podía soltar el brazo de la manera que a lo mejor él le fuera gustado por los apoyos en, en las piernas ya te digo que iba un poco mermado entonces, pero muy buen tenis ya te digo que se jugó muy buen tenis eh, el pase digamos esa final ha sido relativamente cómodo lo digo porque los dos pasaste y octavo eh, como hemos dicho de oficio no en cuartos de final pues por aquí Jorge Caro ganó 2-0 a Pablo Castro eh, y tú 2-0 también a Pedro a Pedro Romero 6060, eh, el otro 7660, quizás Jorge lo tuvo lo tuvo más más igualado. Estamos hablando de, de cuartos de final y en semifinales pues eh, como tú comentas en tu partido, pues Antonio Domínguez se retiró por lesión y Jorge Caro ganó 2-0 a Manuel Andrés. Eh, sí, eh, bueno, eh, la verdad que en semifinales eh, eh, por llamarlo de alguna manera tuve suerte porque el primer set lo perdí jugando contra Antonio Domínguez. Grandísimo partido de Antonio, eh, a un nivel súper harto de tenis Que ya te digo, el partido se lo podía haber llevado cualquiera Él iba ganando el primer set 6-4 Y en el 2-1 mío arriba del segundo set Se leccionó y ya tuvo que parar el partido porque no podía seguir Entonces he tenido una, una fase previa relativamente fácil Por llamarlo de alguna manera O dulce y, y bueno, y en la final ya te digo eh, Jugar contra un jugado que no está al 100% pues siempre un hándicap para el contrario mm. eh, en cifras generales casi una treintena de participantes en lo que ha sido las tres categorías de este de este torneo de, de primavera había acabado contento por lo tanto con sí, claro, con, claro. con el número de participantes por cómo se ha desarrollado esta edición claro que sí porque lo primero que no contábamos con, con el torneo de femenino no contábamos con la inscripción de un cuadro de, de cuarto de final completo de ocho jugadoras Eh, simplemente con eso ya nos ponemos muy contento porque el primer torneo femenino que realizamos y parece que ha tenido bastante aceptación, la gente iba a verlo, eh, se ha jugado buen tenis y ya te digo, iré al club bastante contento. Uh -huh. Y después con infantil y absoluto, pues la verdad que, que sí, que todo el mundo bastante contento porque ya te digo que tener 30 y tantos jugadores en un pueblo que en cierto modo estamos limitados a ciertos aspectos o por unas cosas por otras, pues la verdad que mira, no, nos quedamos contentos nos quedamos bastante satisfechos mm. quizás es lo que tú comentas, con esa categoría infantil habría que buscar otra ubicación en fecha, me refiero claro, ¿no? Claro, que, sí, sí, sí. que no que... le coincida digamos con esa época de final de, del curso escolar sí, y final de muchas otras cosas, ¿no? claro, claro también hemos tenido el problema este, este año por ejemplo de, de la lluvia que hemos tenido que ir aplazando mm. eventos o actividades, porque cuando no han por unas cosas han por otra entonces nada intentada de, de mejorarlo el año que viene para eso intentamos de trabajar Eh, José Manuel, prácticamente podemos decir que ha sido la última cita oficial ya de la temporada del, del club de tenis eh, No, tenemos o, otra cita en verano e in, Vamos a intentar organizar el torneo previo a feria Y a ver qué tal se nos da También con categoría infantil absoluto masculino y absoluto femenino Y esperemos que tenga buena aceptación ¿Pero ¿Ese torneo es el torneo de feria o es diferente al torneo de feria? No, no, es el torneo de feria Es el torneo que celebramos todos los años lo en feria Lo incluimos ya la próxima sí, sí, temporada sí, sí. mejor, ¿no? Oh, bueno, Digo sí, ya... se puede... Se puede la que, que es la pretemporada de ¿no? la, sí, la que sí. se volvéis a reencontrar y a, a iniciar en verano ya no tenéis lo que son actividades oficiales eh, bueno teníamos la, la actividad de... íbamos a finalizar la temporada con la actividad en la Federación Andaluza de Tenis sí, la de el problema que hemos tenido es que había pocos inscritos a la, a la actividad entonces llegamos a un consenso con la Federación Andaluza que, que no nos preocupáramos, nos dijeron que no nos preocupáramos que podíamos eh, realizarla en octubre entonces ...intentaremos de hacerla en octubre... ...a principio de temporada de 2018-2019... ...y a ver qué aceptación tiene... ...una convivencia en la Federación Andaluza... ...de, de tenis... Y ...en este caso la que ibas a llevar a cabo... ...pues la semana pasada creo ¿no? O, ...bueno... Es, bueno aplazasteis... eh, ...se ha aplazado dos veces... Ya, ...ya te digo, por el mismo tema... Eh, ...también ha coincidido sí, con época de exámenes... ...época de selectividad... Eh, fechas que los niños no han podido y comuniones, selectividad, sí, sí, sí, sí, se <ríe> fin de curso claro, la verdad también, que el mes de junio es muy, sí, muy complicado tenemos que tener en cuenta también que muchas veces dependemos también de las actividades que tienen en la Federación Andaluza tanto uh -huh. torneos como celebración de eventos entonces también tenemos que llegar a un, un término medio para poder ...concretar una, una fecha fija. ¿Y en concreto en qué consiste esta convivencia? una Bueno, pues la convivencia... Eh, eh, ...hacemos la actividad en... ...avisan a otros clubes, ¿no? Eh, se ponen de acuerdo en la federación con otros clubes... De, ...bien de la provincia de Sevilla o de la provincia de Cádiz... ...y hacemos actividades todos juntos... ...hacemos como... ...como quien dice... ...nos juntan todos los jugadores... Uh -huh. ...nos hacen actividades... ...tanto para infantiles... ...como para, para adultos... ...nos van pasando de una pista en otra... ...haciendo ejercicio... ...bien sea el saque... ...bien sea... ...golpe derecha... ...golpe de revés... ...y después... En ...las dos o tres últimas horas... ...pues como nos hacen... ...una especie de mini torneillo... ...entre todos... ...para... ...para hacer lo que ...el punto de, de competición... ...que... ...que, que puede existir... ...entre todos uh -huh. los jugadores... Uh -huh bueno, iba a ser en principio pues, un, un buen broche a la, a la temporada sí, sí, lamentablemente hemos, hemos año anterior y la verdad que nos hemos venido bastante contentos tanto por el trato que nos han dado la federación como, como por el conocer eh, jugadores y otros clubes de, de la provincia, tanto de Sevilla como de Cádiz uh -huh. eh, cambiando de asunto y hablando ya pues, para, para ir, eh, ir cerrando lo que ha sido la temporada no participaste en la liga de tenis ¿no? eh, una competición que quizá este año ha estado marcada por, por el mal tiempo Sí, no por el mal lucida digamos ¿no? sí sí la verdad que nos no ha frustrado un poco por el mal tiempo nos ha, no ha dejado tampoco eh, llevar todos los partidos a cabo y lo que a mí respecta, no la he jugado por eh, fui padre en noviembre entonces he intentado dedicarle un poco más de tiempo a, a mi hijo y, y disfrutar de él así que por eso ha sido más que nada por lo que no la he disputado mm. y después respecto a la liga pues sí ya te digo que no se ha podido llevar a cabo tal y como nos fuera gustado, el tiempo no nos lo ha permitido, cuando nació no el tiempo ha sido hemos tenido otros problemillas y, y bueno, a ver qué tal se da el año que viene y si se puede, si se puede hacer algo mejor. Uh -huh. Bueno, siendo el director de la, de la escuela de tenis, eh, es obligada a la pregunta de, sobre la cantera, ¿no?, de, de, esta, de esta escuela. ¿Qué tal ha ido la, la temporada? Muy bien, muy contento. La verdad que con un buen número de alumnos, eh, desde pequeñines de cuatro años que tenemos, que se disfruta muchísimo nada más que viéndolo ahí en las pistas, disfrutando con los compañeros como intentan de darle a la bola... Y, y bueno, y la verdad que, que sí, que, que tenemos bastante cantera, por ahora no nos quejamos, eh, ojalá siga todo igual, eh, con un buen número de, de inscritos a la escuela y nada, y animarnos a todo el mundo ahora para, para el mes de julio que, que continúan las clases, finalizamos el mes en, en, en, a finales de julio. Y nada, poco más, es que añadir, que se anime todo el mundo, que desde aquí desde la escuela de tenis de Uri que los invitamos a que se animen, que prueben este deporte y que verás como quedan contentos. Eso es importante comentarlo porque, bueno, estamos acostumbrados a que las escuelas de deporte tenga digamos, esa periodicidad eh, como lo que es la el horario escolar, digamos, no el periodo escolar claro, sí, ahora... que empiezan en, en octubre o en septiembre y terminan en junio, pero... Nos comenta que vosotros seguís con sí, la misma lo. actividad durante el mes de julio Que también pueden aprovechar algunos que no han estado durante el curso pues para probar ¿no? Para ver si... sí si, Porque ahora, ahora digamos que es el mejor tiempo para practicar el, el tenis hay buen, Hace buen tiempo, eh, hay más horas de sol eh, Y se eh, te sí, lo pide sí. el cuerpo, actividades al aire sí, libre Sí, la verdad ¿no? que sí Lo que pasa es que ahora los niños eh, normalmente en horario escolar los tenemos por la tarde, como es obvio Y ahora en el mes de julio los pasaremos a, a las mañanas Estaremos uh -huh. desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía Y por la tarde tendremos adulto, adultos y cadetes Entonces pues nada, ya te digo que esos son los horarios que, que tenemos eh, vista previa para, para el mes de julio Y a ver qué, qué tal se nota Para aquellos que se quieran inscribir que eh, acudan nada. a las pistas sí, que acudan a, hecho... a las pistas o que se pongan en contacto con, conmigo, con José Manuel Monitor y, y nada eh, que se pasen por la pista que yo estoy allí todas las tardes, hasta hasta principios de julio Ajá. bueno y ya por último en líneas generales efectuando el mal tiempo, la, la temporada no ha estado mal porque uno al menos desde fuera ¿no? parece que se va enganchando más gente a esto del tenis en Ubrique, ¿no? Sí, incluso adultos, mujeres ya te digo, eh... Al principio no contábamos con que íbamos iba a ser un número de jugadores más limitado, por ya por decirlo de, de alguna forma pero vemos que la gente que, que parece que tiene aceptación que tiene, tiene tiene se lo pasa bien en las clases que vemos que, que disfruta gente que, que pensaba que no ha hecho nunca deporte y que se está pasando ahora por ahí por las pistas que está jugando que está viniendo parece que se que, que, que disfrutan mucho. Entonces, pues mira, la verdad que nosotros bastante contentos porque son, es, una, es una manera de que hagamos más masa social y que y que de fomente, y que de fomentemos todo este deporte. No, vais poco a poco... No, no ha sido el boom, digamos, que, que tuvo, por ejemplo, el pádel, que de repente, pues, el, el club creció una barbaridad y la gente que lo practicaba luego con el año se ha ido apagando. Vosotros no empezasteis con ese boom, pero poco a poco parece que es un crecimiento más sólido, ¿no? Sí, sí, ya te digo que, que muy contento. El único handicap que tenemos ahora mismo es que... Que solo dependemos de dos pistas, pero bueno, uh -huh. eh, estamos contentos porque el patronato la verdad que se porta bastante bien con nosotros, no, no sé, de instalaciones tanto para eventos como para, para la escuela. Y, y nada, a ver si algún día pudiéramos contar con, con un número de, de jugadores que sea in, inmenso para, para poder solicitar más, más pistas de tenis y ya, ya por último ¿ha habido mejoras eh, en las instalaciones de las pistas de tenis desde de este año? Estaban hablando pues de, de los servicios... Eh... No sé si si un toldito por allí, que también estabais pidiendo algunos, ¿no?, ahora para, para verano. Sí, hombre, estuve hablando con el concejal, me dijo que, que sí, que tenía previsto una carpa ahora para el verano, para los niños, uh -huh. y que sobre unos servicios han, se han hecho unos servicios, aún no están abiertos, pero vamos, creemos pensamos que lo van a abrir en breve, y nada más, sí, parece que sí. Y me estuvo comentando también que tienen pensamiento de arreglar la, lo que es la pista de tenis roja, que por... ...por un problema que hubo hace un par de años... ...que se levantó y tiene arrugas y eso... ...entonces que, que quieren arreglarla. Bueno, pues veremos a ver si, si esas mejoras son ya una realidad... Pues para que lo disfrutéis los, los que practicáis este deporte pues nada, José Manuel, que muchas gracias que no enhorabuena por la temporada, enhorabuena por este título por este tercer torneo de, de tenis de primavera, extensible también esa enhorabuena a todos los componentes del club de tenis por el trabajo que estáis realizando ¿eh? pues nada, gracias. muchísimas gracias, felicitar a todos los jugadores del torneo, a los a mis alumnos y, y nada y invitar a todo el mundo que, que se pase siempre por las pistas y que por lo menos con una raqueta y pruebe lo que es este deporte muchas gracias Pues eh, nosotros con esto nos vamos a despedir por hoy Volveremos mañana en nuestro horario habitual A partir de las cinco y media de la tarde Ahora se quedan de nuevo con los servicios informativos De Radio Brick Tercera Edición Muchas gracias por su atención, hasta mañana